O sea, era como un desembarco por tierra, mar y aire Sí, sí Entonces, bueno, era un poco ese Y ese todos reír. preguntándose ahora ¿eh? ¿De quién es la culpa de que haya nuevas elecciones en España? Si de unos de otros son de los chinos Claro Son eh, los es culpables, especial. Eh, claro es especial luego, luego yo siento que terminaba la conferencia diciendo que, bueno Que seguía recomendando que la gente fuera a comprar a los bazares chinos Sí Después de eso Pero es que además en los bazares y chinos se... Para que venden un souvenir Que pone souvenir de España con la bandera española Y es un llavero sí, de la celada sí, sí, es verdad Entonces, Entonces, bueno, hay una mezcla total Que por, por cierto, no deja de ser casualidad el hecho de que muchas leyendas urbanas tienen a los chinos como referencia El hecho de que no hay muertos chinos o monedas chinas que se pasan por monedas españolas Una serie de cosas que parece que como no nos relacionamos mucho con ellos entonces se les puede culpar de todo